¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alpo. Bueno, mis queridos auditores, hay un tema que tenemos que tocar, aunque muchos de ustedes no les gusta, pero este tema de la guerra entre Irán e Israel es un tema espiritual, porque determina hechos espirituales en forma inmediata. Es más, hoy día, recuerden ustedes que este, esto empezó el día viernes, estas escaramuzas últimas, digamos, porque esto viene hace rato. El viernes 13, en la, en la, de amanecer, a primera hora en madrugada, Israel atacó blancos muy específicos en Irán, donde mató altos mandos, muy, fue un ataque muy dirigido, muy intenso, inteligentes, digamos, desde ese punto de vista, y también científicos nucleares. <coughs> hizo, mucho, hizo mucho daño. Pasó algo así como 12 horas después de esos ataques, e Irán empezó a responder. Al principio, no con mucho efecto, porque pasó con drones y después misiles, Pero poco a poco, en el correo, con el correr de los días, hemos visto la destrucción, algo nunca visto, porque siempre se habló de que Israel era invencible, que la cúpula de hierro, etcétera, etcétera, el domo, bla, bla, bla. Resulta que hemos visto Tel Aviv, la, la capital de Israel, o sea, la ciudad más importante, porque la capital es Jerusalén, la ciudad más importante desde el punto de vista industrial es como Nueva York en Estados Unidos. Eh, está prácticamente destruida. Entonces, y cada vez más, y, y Irán ha, ha dicho que los misiles mejores todavía no los sacan, o sea, que todavía están sacando más cosas. Y Israel se desespera porque Estados Unidos se resiste a entrar en guerra de forma directa. Sabemos que involucrado está Estados Unidos en esta guerra con Irán porque Estados Unidos siempre se pone detrás de otro, Nunca se pone, después de la experiencia de Vietnam, eh, no quiere nunca más ponerse en forma directa, sino que usan a otros para ir a la guerra. Entonces está Israel yendo a la guerra con Irán. Pero en este momento, como están las cosas, lo que se visualiza y lo que dicen los expertos es que Irán, así como va, Va a terminar destruyendo Israel. Y es bastante lógico, porque Irán tiene mucho más poderío militar y que siempre Israel ha hecho guerras de tres días, ataques relámpagos, cosas así. Y muy certero por lo demás porque tiene un sistema. El Mossad es muy eficiente como, como agencia de inteligencia. Pero. La cosa se ve complicada para Israel. Piensen ustedes que Israel tenía 8 millones de habitantes y desde, desde abril del 2025 que empezaron estos, estas escaramuzas con Irán, se empezaron a ir y hoy día hay menos de 5 millones de personas. Y ya se están yendo otros que muchos a Chipre. Irán tiene 80 millones de personas. Entonces es muy difícil que Israel pueda ganarle a Irán. Salvo que le lance una bomba atómica. Pero eso se ve difícil por dos razones. Porque ellos quieren el gran Israel apoderarse de toda esa zona. Atacar Irán es el objetivo, porque Irán es la séptima nación que tenían que apoderarse. George W. Bush le pasó al general Wesley Clark una agenda que decía: hay siete naciones que tenemos que controlar. Seis ya están controladas y la única que falta por controlar es Irán. ¿Para qué? Con dos objetivos. Uno, para el gran Israel para Israel, y el otro, para Estados Unidos, apoderarse del petróleo. Ese es el objetivo. El objetivo de las guerras, como decía Eduardo Galeano, es el robo. No hay otro objetivo. Son siempre económicos los objetivos. Entonces, este tema... Es ineludible, porque de aquí vamos a tener, mis queridos auditores, a no dudarlo. Pero a no dudarlo, me comprometo a que los eventos y las catástrofes naturales van a ser de mucho mayor envergadura, a contar de este momento, porque el cielo quiere impedir que el hombre use las armas nucleares. Y lo lógico es que Israel piense usar armas nucleares pensando que está poniéndose en riesgo su existencia. Israel tiene armas nucleares e Irán no las tiene. Entonces, eh, es muy difícil que un, un país que tiene armas nucleares se deje derrotar. Esa es la situación difícil que tenemos en este momento. Y esto traerá muchas consecuencias. El mundo va a empezar a cambiar muy rápidamente, mis queridos auditores. Eso se lo puedo asegurar. Aquí tenemos un audio respecto de este tema que nos da un panorama completo de, de, de lo que está pasando. Llora el sionismo, el régimen nacional sionista israelí, después de décadas de agredir, desestabilizar, asesinar impunemente a civiles, científicos, niños, mujeres, ocupar y colonizar Palestina, invadir al Líbano, ayudar a derrocar gobiernos como en Siria, a generar una guerra híbrida contra la República Islámica de Irán, servir de testaferro de Occidente. En este mes de junio, y a través de la operación Promesa Verdadera 2 llevada a cabo por la República Islámica de Irán, el régimen israelí está recibiendo dosis de su propia medicina. Efectivamente, el régimen nazi israelí experimenta la justa venganza tras atacar a mansalva a Irán en la madrugada del día viernes 13 de junio. Esto... En una operación coordinada con el gobierno estadounidense y el apoyo político y diplomático a la llamada Troika Europea conformada por Francia, Gran Bretaña y Alemania. Se sumó el director general de la IEA, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, amigo de Viley, amigo de Estados Unidos y futuro candidato a secretario general de las Naciones Unidas. Esta agencia internacional mostró además que su papel era de agente del sionismo y de Washington quedando al descubierto con el informe contra Irán emitido por una junta de gobernadores de esta desprestigiada institución. La entidad israelí, en un cálculo que muestra su desesperación ante el poder iraní lanzó una oleada de ataques aéreos y misilísticos contra la población civil, edificios residenciales donde fueron asesinados no solo mandos militares de Irán, sino también científicos y decenas de civiles mujeres y niños entre ellos los ataques del sionismo incluyeron instalaciones nucleares de Irán en un claro peligro para la región de Asia Occidental, la respuesta de Irán no se hizo esperar y el cielo de la Palestina ocupada se iluminó con los misiles y los drones de Irán que se abalanzaron sobre edificios gubernamentales sionistas, refinerías, centros de acopio de material militar, aeropuertos puertos, cuarteles y hangares la defensa de Irán además abatió a tres aviones F. 35, los más modernos que tiene Estados Unidos y que le ha entregado a su aliado israelí con eso Irán mostró el poderío de su tecnología de misiles, los dados están echados, la venganza justa necesaria y legal se ha puesto en marcha los victimarios vuelven a presentarse ante el mundo como víctimas. a Israel hoy nadie les cree bueno ahí teníamos una panorámica de lo que está pasando en Israel. El sistema globalista actual, hegemonizado por el capital financiero transnacional y articulado a través de estructuras como la OTAN, el G7 y las instituciones de Bretton Woods como el FMI y el Banco Mundial, atraviesan una fase terminal. Su modelo neoliberal sustentado en la supremacía del dólar, la expansión de guerras por intermediarios y la fragmentación territorial de estados soberanos fue desafiado por los BRICS con mayor fuerza hace un par de años. En este marco, los globalistas neoliberales han entrado en una nueva ofensiva para impedir el mundo multipolar. No quieren perder la hegemonía, los el occidente, en este caso Estados Unidos y sus vasallos entonces al frente de guerra abierto contra Rusia en Ucrania, han abierto un nuevo campo de batalla, esta vez contra la República Islámica de Irán vía el nazisionismo de Israel lo que en los, en los hechos es un escenario más de la tercera guerra mundial que estamos viendo en directo nos Encontramos ante un choque geopolítico de enormes consecuencias. El mundo unipolar, dominado por la elite transnacional parasitaria, enfrenta la resistencia del mundo multipolar que encarnan los BRICS. La lucha no es solo por territorios o recursos, sino por el modelo político, económico y social, un planeta gobernado por las corporaciones y la OTAN, o un mundo basado en la soberanía de los pueblos, el respeto a las culturas, Y la cooperación del sur global. A ver. Esta guerra entre Israel e Irán. Que es una guerra ya abierta. Ni siquiera es como lo que pasó en Ucrania. Porque esta es, es guerra total. Eh, Israel necesita que Estados Unidos entre en guerra. Pero Estados Unidos se resiste a entrar directamente. ¿Por qué? Porque Irán tiene... Un convenio estratégico con Rusia y con China. Entonces se va a meter en las patas de los caballos contra Rusia y contra China. Si bien es cierto, Francia, Inglaterra y Alemania se han ofrecido como aliados, pero no son muy poderosos en realidad en este tema. Entonces a Israel no le, no le sirven de mucho. Entonces... Ahí está el problema. Se fija que se presentan los mismos frentes que están en Ucrania, están acá ahora. Si es la guerra mundial, esto ya no, no para más. Eh, este es el final. No hay alternativa. Esta guerra no para más. Y si llegan a algún tipo de acuerdo de paz, les aseguro que va a ser una cosa muy, pero muy breve. Y vendrá después mucho más intensa. Eso se lo puedo asegurar. El primer frente de guerra entre Rusia y la guerra próxima en Ucrania. El objetivo es impedir la consolidación de la Eurasia soberana. La Eurasia es el centro el centro del Medio Oriente, donde está todo el petróleo. Eso se llama Eurasia. Piedra angular del mundo multipolar que Rusia y China impulsan. Sin embargo, porque ahí pasaría la ruta de la seda. Sin embargo, esta frente, este frente está colapsando. La resistencia rusa no solo ha quebrado la contraofensiva ucraniana, sino que ha expuesto el agotamiento político y económico de la OTAN. Las sanciones se han revertido en boomerang para Europa, mientras que Rusia ha redirigido su comercio hacia Asia, África y América Latina, fortaleciendo su integración en los BRICS. El Frente de Guerra 12 es Irán bajo el ataque nazisionista. Con la eminente derrota de Occidente en el Frente Ucraniano, el capital financiero, porque estas cosas no las deciden ni los presidentes, ni, ni Netanyahu ni Trump, ni ninguno de esos, la decide el capital financiero, la élite global. El capital financiero transnacional ha desplazado su ofensiva, ¿se dan cuenta?, hacia Medio Oriente, activando un segundo frente de confrontación, directa contra la República Islámica de Irán. Las élites ponen a los presidentes y que hablen fuerte, golpean la mesa se sienten poderosos. Y ellos detrás se ríen. Ellos no se, no se muestran. Nosotros podemos llegar a mirar hasta los presidentes, nos movemos más arriba. Pero para eso los ponen, para que sean la piedra de tope para que nosotros veamos hasta ahí y creamos que ellos son los que mandan, pero ellos no mandan. La agresión liderada por el nacionismo de Israelí, eje central de la red financiera global, dan cuenta, y coordinada estrechamente con Estados Unidos, incluyó bombardeos sobre Teherán y otras ciudades, instalaciones nucleares y petroleras, así como asesinatos selectivos de científicos iraníes, altos cargos militares, decenas de civiles y niños asesinados. El objetivo es provocar una guerra regional y a la vez frenar la creciente cooperación estratégica entre Irán, Rusia y China. Sin embargo, esta ofensiva, ofensiva ha tenido una respuesta contundente. Por primera vez, la República Islámica de Irán ha infligido una destrucción masiva en ciudades israelíes, incluyendo centros urbanos y bases militares estratégicas, evidenciando un nuevo equilibrio de fuerzas en la región también han ganado aliados dispuestos a apoyar. Hay 22 países árabes, entre los cuales destacan Arabia Saudita y Turquía, que son países pro-occidentales, que están en contra de la agresión israelí. Ojo, la profecía del fin de Jesucristo, que se va a cumplir sí o sí, dice cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, ahí vendrá el Mesías se acerca a pasos agigantados ese momento. Esta guerra en pleno desarrollo evidencia la confrontación de dos modelos, donde Irán no solo ha resistido más de cuatro décadas de sanciones, sino que ha emergido como un actor clave del mundo multipolar con acuerdos estratégicos con China y Rusia. Un frente de guerra tercero, Taiwán y la provocación contra China. El tercer frente aún latente es el Estrecho de Taiwán. La estrategia de Washington es replicar el modelo ucraniano, armar a Taipei, provocar una respuesta militar china y generar un conflicto prolongado que debilite a Beijing. No se trata de la defensa de la democracia taiwanesa, sino de impedir el ascenso de China como potencia tecnológica, económica y militar capaz de rivalizar con los Estados Unidos. China, sin embargo, ha optado por la paciencia estratégica, combinando firmeza militar con ofensivas diplomáticas y económicas globales. Su iniciativa de la franja y la ruta, que esta es la ruta de la SEA, ya ha vinculado a más de 150 países, mientras que sus inversiones en inteligencia artificial, semiconductores y telecomunicaciones desafían el monopolio occidental. La integración de China e Irán dentro de los BRICS fortalece aún más la posibilidad de, de un eje pekín era moscú con proyección afroasiática. Sin embargo, que se abra este nuevo frente de guerra es solo cosa de tiempo, ya que está en los planes estratégicos de la ofensiva globalista a escala mundial. O sea, los, las, las élites lo tienen planificado. No es una cuestión que dependa del presidente de Estados Unidos, no. no, no. El declive del globalismo financiero, mientras tanto la, el bloque globalista muestra signos evidentes de descomposición Estados Unidos, políticamente fracturado, enfrenta una crisis de deuda, polarización interna, pérdida de legitimidad internacional y creciente aislamiento del sur global. <coughs> la Unión Europea, sin autonom autonomía estratégica, se ha autoinfligido una recesión energética y alimentaria por seguir ciegamente la agenda de la OTAN. El dólar, pilar del sistema mundial unipolar, está siendo cuestionado por la creciente adopción de monedas nacionales en el comercio entre países BRICS y sus aliados. Bueno, esas son las cosas más importantes. ¿Por qué siendo Trump un antiglobalista liberal financiero, apoya el sionismo globalista en sus aventuras guerreristas? La explicación es la alianza entre el trumpismo y el sionismo evangélico ya que Trump consolidó su base política interna apoyándose fuertemente en el lobby cristiano evangélico, un sector con una visión escatológica que considera a Israel como un actor central del plan divino. La descomposición de los Estados Unidos y los peligros de una guerra interna. Estados Unidos, con la llegada de Trump, ha acelerado su descomposición. Las recientes protestas de migrantes en Los Ángeles no deben ser vistas como un fenómeno aislado, ni mucho menos como un lanzamiento popular espontáneo. <coughs> Se trata en realidad <coughs> de un episodio más del conflicto entre fracciones del bloque en el poder a escala global. A pesar de la legitimidad de las demandas de los migrantes, estas movilizaciones son manipuladas desde las sombras por el llamado Estado Profundo, la SELIT, que busca desestabilizar y redibujar el mapa político de Estados Unidos antes de las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque quieren que los globalistas quieren ganar el Parlamento para así tener el control ya para, el, para adelante. El enfrentamiento de fondo es entre dos sectores de la clase dominante mundial. Por un lado, los globalistas neoliberales, con sus rostros ya conocidos, BlackRock, la banca Rothschild, George Soros, Bloomberg y más otros parásitos de las finanzas internacionales. Y por otro lado, los, los llamados nacionalistas industriales, cuya figura más visible es Donald Trump, Elon Musk, junto a sectores del complejo militar industrial, que apuestan por la repatriación de capitales y el prote proteccionismo económico. Dice, el ataque de Israel a Irán despertó el apetito por una guerra nuclear. Israel tiene listas sus 90 bombas nucleares, operativas y listas para ser desplegadas si el conflicto con Irán escala aún más. La idea de que puede borrar países del mapa no es una metáfora, sino un escenario contemplado desde la lógica, teniendo en cuenta su tecnología potencial y la experiencia de la bomba nuclear de Hiroshima, lanzada el 6 de agosto del 1945 sobre la ciudad de Chira, Chima, Japón, cuyas consecuencias aún se sufren. La tercera guerra mundial fragmenta es un hecho y está fragmentada, perdón, es un hecho y está a la vista de todos. Hasta los más ciegos la están viendo. Israel pensó que eliminando figuras fundamentales del aparato militar iraní, los desarmaban, pero ellos tienen una forma de, de escalamiento militar que el comandante en jefe puede ser reemplazado por cinco personas más. Y así, cada, cada cargo es así, son, nadie es indispensable. Entonces, matan a uno, pero queda inmediatamente el otro que y está preparado y tiene la misma información y puede manejar la situación Sin ningún problema. Así funcionan eh, los iraníes. Bueno. Un poquito más de... vamos a comentar esto. salen cercada por ejércitos sabrán que ha llegado su desolación entonces los que estén en judea huyan a los montes y los que estén en medio de ella aléjense y los que estén en los campos no entren a ella porque esos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas, y Jerusalén será pisada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y habrá señales en el sol, la luna, y en las estrellas, y en la tierra, la angustia de las naciones y perplejidad. En medio del terrible rojido del mar. Pero cuando vean a Jerusalén cercada por ejércitos, sabrán que ha llegado su desolación. Entonces, Ahí está la profecía de Jesucristo. Cercada por ejércitos, vendrá su desolación. Y más adelante habla de la destrucción. Esa es la profecía de Jesucristo. Palabras de Jesús eran esas. ¿Qué pueden decir? Aquellos que dicen Dios bendiga a Israel. Esta es la palabra de Dios. No la palabra del Talmud, ni el Tanaj, ni la Torá. Esta es la verdadera palabra de Dios. Lo demás es engaño manipulado por, por esta gente. Siempre han sido históricamente manipulados. Los fariseos de hoy día y de siempre han manipulado las escrituras sagradas. Por eso es que tuvo que venir Jesús a a corregir, no solo a salvarnos, sino también a corregir. Eso lo hemos hablado muchas veces aquí, mis queridos auditores. Dice? Muchas veces lo hemos hablado eso. Bueno. La guerra de Israel contra Irán lo ha dejado claro. Bruselas... O sea, Europa ha dejado de defender el derecho internacional para abrazar el derecho a la barbarie. Cuatro claves por qué lo que estamos viendo es gravísimo y cómo Europa está firmando su acta de defunción ética. La autodeterminación ha muerto. Larga vida la, a la autodefensa. Cuando Israel bombardea a Gaza, Europa mira para otro lado. Pero cuando Israel decide bombardear un hospital en Irán y penetrar su espacio aéreo con drones y aviones de combate, Bruselas ni siquiera parpadea. Se limita a repetir, Israel tiene derecho a defenderse. Claro, a defenderse. Si ellos empezaron este, estos ataques. Israel, por eso que he recibido la condena de los países árabes. Defenderse de qué exactamente? De un país que no ha disparado un solo misil contra Tel Aviv. De una amenaza futura que ni siquiera ha sido demostrada, el concepto de defensa preventiva es el corazón mismo del unilateralismo, unilateralismo más brutal, el que consagró George W. Bush en Irak y que ahora Netanyahu no reactiva. La ONU ha advertido que los ataques sobre Kermanshá violan la soberanía iraní y pueden constituir crímenes de guerra, pero Bruselas guarda silencio. Ninguna palabra sobre legalidad internacional, ningún gesto de condena, porque cuando el que mata es un socio, los, principales, los principios se vuelven opcionales. Mientras tanto, el pueblo iraní, como antes del palestino, el libanés, el yemení, queda atrapado entre la arrogancia de las potencias regionales y el desprecio absoluto de quienes se hacen llamar comunidad internacional. Aquí hablan de la de ley, pero eso no me interesa. La hipocresía europea rompe el termómetro del derecho internacional. En 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, Europa reaccionó con una contundencia sin precedentes. Sanciones masivas, condenas unánimas, embajadores expulsados, cierres de medios, congelación de activos, etc. Pero ahora que Israel lanza misiles a una ciudad iraní, atraviesa su espacio aéreo y ataca instalaciones médicas, ¿qué hace Europa? Pide moderación. No hay condenas. No hay medidas, no hay ni siquiera un intento de guardar las apariencias, porque el problema nunca fue la legalidad, fue el bando. Cuando el que invade es enemigo, se le llama criminal. Cuando es amigo, se le llama aliado estratégico. Esta doble moral no solo insulta la inteligencia de los pueblos europeos, insulta también la memoria de las víctimas de las guerras que Europa dice querer evitar, porque no hay guerra justa sin justicia. Y no hay justicia sin coherencia. Hoy Israel bombardea a Irán con tecnología militar europea. Mañana cualquier otro país podrá invocar al presidente para hacer lo mismo. Y entonces, ¿con qué cara exigirá la Unión Europea respecto del derecho internacional? Un pequeño comentario. Mucho se ha dicho eh, en, este, en estos días fue para allá. El, justo coincidió cuando estaban estos bombardeos el presidente Miley de Argentina fue para Israel y se sentó a la mesa con Netanyahu y les mostraba el plano de, de Argentina les ofreció Argentina y al lado de Argentina estamos nosotros entonces si, si este conflicto llega a tales extremos esta gente se va a venir para acá para la Patagonia entre Argentina y Chilena y después nos vamos a convertir en Palestina o sea, entonces no es una cosa que está ocurriendo allá que no nos va a afectar. Por Dios, mis queridos auditores, tenemos que tomar en cuenta que esto es de tremenda importancia. O tenemos que esperar tenerlo en la nariz, en la nariz para, para preocuparnos. Tenemos que preocuparnos ahora del tema porque es tremendamente grave. Eso es lo que quería compartir con ustedes respecto de este tema. Ahora vamos a entrar a los temas que a ustedes les gustan, mis queridos auditores. Pero son temas que están relacionados. No podemos, no son disociables. Están de la mano, están absolutamente relacionados. Una cosa lleva a la otra. Porque el libre albedrío humano, el mal uso del libre albedrío humano, desata los eventos apocalípticos. Así funciona. Bueno. <coughs> ¿Son estos los últimos días? El profeta Daniel habló del tiempo del fin. El apóstol Pedro dijo que en los últimos días vendrán burladores. Bueno, eso lo estamos viendo cada rato. Es cuestión de ver a los, a los líderes mundiales nomás y sabemos al tiro. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Los discípulos de Cristo le preguntaron acerca del fin del mundo. ¿Ha llegado este tiempo? ¿Puede estar usted seguro? ¿Cuánto tiempo falta para que Cristo regrese? antes que el más grande de todos los eventos ocurra, la Biblia habla de un periodo llamado los últimos días, el tiempo del fin, o el fin del mundo, de la era en realidad, el fin de estas cosas, el fin de los días, y de un tiempo cuando el curso de la historia humana, como la conocemos, terminará. Por supuesto, muchos cristianos profesos no creen en un retorno literal a la tierra de Jesucristo. De aquellos que sí lo creen, la mayoría piensan que puede estar a cientos de años de distancia. Algunos creen que podría estar a mil años en el futuro. Otros están un tanto preocupados acerca del Armagedón. Ellos sienten que el tiempo puede ser corto, pero no tienen idea cómo saberlo. Los apóstoles originales pensaron que Cristo regresaría en el tiempo de sus vidas. Pablo lo dice en la primera de Corintios 15, versículo 51, y en la primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 15, cuando habla de la resurrección de los muertos, que ocurre a la segunda venida de Cristo, usando la palabra nosotros. Espera estar entre aquellos. Vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Cómo se interpreta eso, ese versículo? Vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor. Estamos hablando de hace dos mil años atrás. Casi dos mil años atrás. ¿Cómo van a quedar las personas hasta la venida del Señor? O sea, van a vivir dos mil años. No, no se trata de eso. Se trata de que la reencarnación existe. Y entonces quienes estuvieron en ese tiempo estarán también ahora. Todas las personas que estuvieron en el tiempo de Jesucristo están ahora reencarnadas, van a vivir Este tiempo. Eso, tenganlo claro. A lo mejor alguno de nosotros puede haber estado en ese tiempo, no lo sabemos. En su segunda epístola a los tesalonicenses, Pablo se había, se había dado cuenta que previamente había malentendido el tiempo de eventos específicos que deben preceder el retorno de Cristo. Él incluso advirtió de aquellos que engañarían a otros acerca del tema de cuándo ocurriría esto él escribió acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y que los hermanos deberían ser cuidadosos para que nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado o sea el anticristo el hijo de la perdición eso es La segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Eso lo hemos conversado más de alguna vez en este, en este micrófono, mis queridos. Jesús les dijo a sus discípulos, vendré otra vez. Juan 14, 3. Además, 40 días después de su resurrección, dos hombres, ángeles, le dijeron a sus discípulos, mientras él estaba ascendiendo al cielo, los ángeles le dijeron a los discípulos, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hechos de los apóstoles 1.11. Mateo registra las palabras de Cristo, porque como el relámpago viene, así será también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 Es claro que casi nadie está esperando la segunda venida de Cristo en el tiempo correcto. De hecho, Él vendrá cuando la mayoría no le esté esperando en absoluto. ¿Qué, qué causará que muchos no reconozcan la llegada de un evento tan enorme? Nuestra ignorancia, sin lugar a dudas. Nuestra ignorancia, nuestra, nuestra apatía, nuestra maldad y nuestra comodidad en este mundo que nos tiene En este momento camino a la perdición. ¿Por qué tantos son incapaces de reconocer la llegada de los últimos días? Bueno, aquí yo tracté algunas cosas que me parecieron arbitrariamente más relevantes para compartir con ustedes, porque si no se nos alarga mucho. Jesús proclamó el Evangelio del Reino de Dios, Marcos 1, 14, 15 Registra esto como las primerísimas palabras que él habló. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Muchos versículos del Nuevo Testamento muestran que Cristo predicó consistentemente este mensaje. Porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Este versículo demuestra el poder del engaño que tienen los muchos, a lo que Cristo se refirió en Mateo 24. Los muchos ministros del cristianismo de este mundo, estos habla claramente de los predicadores a quienes representan mal a Cristo al predicar otro Jesús y traer otro evangelio diferente de aquel del reino de Dios. Aquí estamos hablando, de estos ministros son los pastores y los sacerdotes de este mundo que están predicando otro Jesús y otro evangelio. No es el verdadero evangelio. Por eso que decimos que las religiones están en manos del demonio. Siempre lo decimos. Los ministros de las iglesias de este mundo no predican este mensaje. Ellos hablan incesantemente acerca del niño Jesús, del Cristo en la cruz, el nacimiento virginal y varios evangelios sociales. Pero ¿con cuánta frecuencia ha oído usted que Cristo viene a gobernar la tierra como rey, trayendo un gran supergobierno que suplantará y reemplazará a todos los gobiernos del hombre? ¿Cuántas veces nos han hablado de que su regreso será en calidad de juez para salvar a los que le esperan y hacen las obras? Probablemente nunca. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La profecía de Cristo fue y aún es verdadera. Demos un vistazo más cerca del mundo que nos rodea. Este obviamente no está dirigido por Dios, sino más bien lleno de problemas, males, padecimientos, miseria e infel infelicidad de todo tipo. Cristo advirtió. Y oiréis, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Y habrá pestes y hambre, terremotos en diferentes lugares. Y él continúa diciendo en versículo 8. Y todo esto será solamente el principio de los dolores. También les dijo a los discípulos que ellos serían terriblemente perseguidos. Y aún asesinados por el mensaje que ellos traerían. Solo... Por, por ejemplo, todos los apóstoles fueron asesinados, de hecho, martirizados. Solo el apóstol Juan sobrevivió al martirio y vivió hasta los 90 años, en Patmos, y ahí escribió el Apocalipsis. Estos son solo una pequeña parte de un gran y creciente cuadro de atemorizantes nuevas enfermedades y antiguas que regresan con fuerza. Más de 30.000 personas ahora mueren de hambre cada día, con este número creciendo constantemente. Guerras y lo que Lucas, el autor del Evangelio, llamó sediciones, llenan ahora los titulares, que ahora que traen más sufrimiento y muerte. Y las enfermedades y el hambre son simples productos naturales del desplazamiento poblacional y de la confusión que siempre sigue la estela de la guerra. En años recientes, los científicos <coughs> han advertido El grave peligro del calentamiento global. Pocos dudan de que un clima más extremo esté llegando ya al borde frontal de este fenómeno mundial. Las tormentas son más severas y vienen más a menudo. Las inundaciones anormales y la devastación de la tierra está causando hambres y enfermedades epidémicas de proporciones sin precedentes. Catástrofes climatológicas, terremotos, guerras y enfermedades y desesperanza resultantes tienden a exacerbar lo que ya es una epidemia del sufrimiento. La profecía también predijo que aún más actividad volcánica sería vista. Y esto está sucediendo. El mundo necesita la ley de Dios, la cual, si fuera guardada por todas las naciones, traería paz universal, felicidad, abundancia y prosperidad. Las ciudades se volverían bellas las enfermedades, el hambre y la guerra desaparecerían, así como el racismo, la ignorancia, la pobreza y todas formas de falsas religiones. No obstante, ningún hombre o gobierno, ni todos los gobiernos de hombres puestos juntos, pueden traer estas cosas. Solo el reino de Dios, guiado por Cristo, los santos que han calificado para unirse a Él, puede traer estas condiciones. <coughs> el mundo debe aprender acerca de las leyes de Dios. Isaías y Miqueas también hablan de los últimos días, cuando estas cosas sucederán. La ley y el amor de Dios están profetizados a reemplazar pronto la anarquía y el odio que ahora existen entre las personas y las naciones de la tierra. Si él no interviniera, Cristo dijo que si aquellos días no fuesen acortados, Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pensemos, ¿cuándo ha tenido la humanidad la capacidad de destruir toda carne? Solo con la llegada de las modernas armas nucleares. Esto puede ser posible en una era cuando todo está disponible y las armas nucleares por sí solas con las reservas que actualmente existen para acabar con toda la humanidad, muchas veces, como lo dijo un líder, una sería suficiente. Algunos afirman que estas armas son demasiado terribles como para ser usadas alguna vez, que existen solo como una disuasión contra su uso. No sea engañado, estas serán usadas. Muchas profecías aclaran esto. Recuerda que en cuanto a Estas armas estuvieron disponibles y los Estados Unidos sintieron que era de su interés el usarlas. El presidente Truman lo ordenó en agosto de 1945, sin titubeos. No obstante, las dos bomba bombas que cayeron en Japón fueron poco más que petardos en comparación con lo que existe hoy día. No es coincidencia que el Evangelio fuera predicado alrededor del mundo precisamente en el tiempo en que las armas de destrucción masiva estuvieron disponibles, probando que es correcta la cronología de la advertencia de Cristo acerca del peligro para la sobrevivencia de la humanidad, describiendo un tiempo en que el Evangelio del Reino ya no puede ser predicado, Mateo 24:21 incluye una advertencia acerca de la venidera gran tribulación. Esto es dicho justo antes de la declaración de Cristo de que los últimos días serán acortados. Note, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora y nunca la habrá. Esto ilustra un tiempo verdaderamente terrible para toda la vida sobre la tierra. Casi cada profeta del Antiguo Testamento habló de este tiempo, ...de problemas mundiales. Ahora, próximo a ocurrir. El tiempo se está acabando. La profecía más larga en la Biblia se encuentra en Daniel 11. El capítulo 10 la introduce y el capítulo 12 la completa. Numerosas veces, seis tan solo en el capítulo 12, se encuentra la palabra fin. La primera vez que aparece el tiempo del fin es Daniel 11.40. No obstante, el profeta Daniel... No se le permitió entender la profecía que él registró. Cuando le preguntó a Dios su significado, Dios le dijo que la profecía estaba sellada hasta el tiempo del fin. La profecía había de ser abierta cuando este tiempo llegara, y esto ha sucedido. El versículo 10 dice: Los entendidos comprenderán, pero ninguno de los impíos, o sea, de los malos, entenderá. Esto significa que algunos, Relativamente muy pocos entenderán, mientras la inmensa mayoría no entenderá la profecía de Daniel. Daniel 12.4 da dos pistas de vital importancia para saber cuándo ha llegado el tiempo del fin. Dice, pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Piensen ustedes que el, la, el profeta Daniel data del Antiguo Testamento, estamos hablando de 2.500 años atrás. Muchos correrán de aquí para allá, o sea, habrán aviones para, y medios de, de transporte rápido, los, los trenes, por ejemplo, de alta velocidad, etc. Y la ciencia se aumentará. Bueno, hemos visto cómo aumentó la ciencia eh, en forma abismante en los últimos 100 años y especialmente en los últimos 20 años, diría yo, una cosa brutal y eso es, aunque ustedes no lo crean, la ciencia para los enamorados de la tecnología es todo, prácticamente su dios, eh, y sin embargo esa ciencia va a destruir, eh, no me cabe ninguna duda de eso. Bueno, esta es, sin lugar a dudas, la increíble explosión de conocimiento traída por la llegada de las computadoras a varios de millones, millones de hogares. Grandes números tienen ahora acceso a vastas cantidades de conocimiento, instantáneamente. Lo que puede ser sabido rápidamente por cualquiera que busque información es asombroso. Seguramente hemos llegado al tiempo en que la ciencia se aumentará junto con su fácil acceso. Daniel también escribió, muchos correrán de aquí para allá. Esto requiere la llegada del ferrocarril a mediados del siglo XIX. Perdón. Los grandes barcos conducidos por poderosos motores para moverlos aún más rápido a través de los océanos, seguidos por los automóviles y finalmente los aviones, para hacer que nuestro planeta casi universalmente accesible. La llegada de los jets supersónicos, etc. Esa es la explicación de la profecía. Daniel 2, 34 y 44 prueba que estos diez dedos, habla de 10 dedos. El libro de Daniel habla de 10 dedos. Existen, en el tiempo, al, existen al tiempo de la venida de Cristo. Estos versículos describen a una gran piedra proveniente del cielo que hace añicos a los diez dedos, reemplazándolos y estableciendo el reino de Dios sobre la tierra. Este simbolismo describe el retorno de Cristo y el establecimiento del todopoderoso gobierno mundial de Dios, suplantando a todos los gobiernos diseñados por el hombre. Cuando Cristo habló del fin del mundo, Mateo 24.3, se refería al fin de la civilización humana. Él no estaba hablando de una profecía acerca de que el planeta explotaría. Por otro lado, la advertencia de Pedro, en la segunda de Pedro, tre, capítulo 3, Pedro escribió sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Esos son los que, los que cuestionan el retorno de Cristo. Porque la mayoría no tiene idea, no piensa, ni siquiera tiene opinión. Pero hay mucha gente, especialmente entre gente religiosa, que dicen que no podemos saber cuándo vendrá. Y eluden hablar del tema. Lo Como que dicen que en ninguna parte está establecido el tiempo ni... Y parece que no han leído el Evangelio porque las señales están claramente descritas y las señales están hoy día. El mundo está lleno de burladores. Ellos no creen que Dios intervendrá o que esto sea siquiera necesario. La mayoría cree que la humanidad es capaz al último minuto de arrebatar por la fuerza la victoria de las fauces de la derrota y ser capaz de salvarse por sí misma y de solucionar sus propios problemas. La mayoría cree que todo va a estar bien de alguna manera. A corto plazo el hombre está equivocado, pero a largo plazo está en lo correcto. Las personas se burlan de la idea de que Cristo viene y escogen vivir un estilo de vida corrupto y pecaminoso, andando según sus propias concupiscencias, pero sus burlas no cambiarán la verdad de las profecías los hombres deben aprender lecciones amargas. Ellos han fracasado completamente en traerle al mundo las condiciones que todos esperan, paz, felicidad, prosperidad, abundancia. <coughs> Perdón. paz, felicidad, prosperidad y abundancia permanecen elusivas a pesar de los continuos esfuerzos de la humanidad por encontrarlos. Los ejércitos tratar de tener seguro el mundo mediante la democracia, entre comillas. Los esfuerzos humanitarios, los misioneros, los grupos de especialistas, los nuevos artefactos científicos que ahorran trabajo, las computadoras, los teléfonos celulares, mejores sistemas escolares las recaudaciones de fondos para erradicar enfermedades mortales. Todos fallarán. Esto porque la humanidad no se humillará a sí misma y buscará al Dios que verdaderamente tiene las soluciones para los problemas de la humanidad. Justo cuando casi sea demasiado tarde, Cristo intervendrá con gran poder y gloria para salvar al hombre que lo merezca. Solamente al que lo merezca. ¿Qué ha acercado usted? ¿Qué hará en preparación para lo que viene? Nadie necesita permanecer impotente para prepararse para lo que viene. Daniel 12, versículo 1 y 2, contiene la siguiente declaración. En aquel tiempo será tiempo de angustia, cual nunca Fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escritos en el libro, o sea, el pueblo de Dios. Los elegidos. Escrituras en el Nuevo Testamento muestran claramente que la segunda venida de Cristo será repentina e inesperada. Cristo siempre es descrito viniendo como ladrón en la noche, o sea, como sorpresa. Lea cuidadosamente Mateo 24, 43 y versículos 43 al 44. Primera de Tesalonicenses 5, 2, 4, Segunda de Pedro 3, 10 y Apocalipsis 3, 3 y 16, 15. En su relato paralelo de la profecía de los olivos, Lucas registró a Cristo describiendo su regreso a un mundo desprevenido. Así también vosotros, cuando veáis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 Los pies de Jesús descenderán sobre el monte de los olivos con vista hacia el Jerusalén al oriente. Leamos en Apocalipsis 20:1-2 que el tiempo de la venida de Cristo, que al tiempo de la venida de Cristo Satanás será removido de su trono de gobierno mundial. Jesucristo se asentará en ese trono sobre la tierra completa. En Apocalipsis 3:21 Jesús le dijo a aquellos en su propia verdadera iglesia, que si vencemos a Satanás y a los males de este mundo, Él nos permitirá que nos sentemos con Él en ese trono. Jesús también dijo en Apocalipsis 2.26 que si nosotros, son propio, si su propio pueblo vencemos, nos será dado poder sobre las naciones y las gobernaremos bajo Cristo. Bueno, continuamos, mis queridos auditores, donde nos quedamos la semana pasada. Preguntas y respuestas al estigmatizado Giorgio Buen Giovanni. En este discurso se me pone constantemente a prueba.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 o muertos, o sea en astral, ustedes piensan en levantar o recoger solo en términos de la carne, pero nuestro cuerpo real es el cuerpo astral, esa es nuestra verdadera individualidad, eso es lo que nosotros somos, este cuerpo que tengo yo aquí es mi chaleco, es una chaqueta que después la voy a dejar bajo tierra,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 Uno será tomado y el otro dejado. Este es un concepto que se basa en el discurso de la posesión material que les hice anteriormente. Si mi mujer es libre y es servida de Cristo, y yo se lo impido o la retengo para procederla, no seré tomado por estos seres. Estos seres son justos, no son como nosotros. Nosotros tenemos una idea completamente descabellada de la rectitud. Y cuando tenemos la idea correcta, nos corrompemos.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 Este razonamiento está demostrado históricamente. Pensemos en cómo actuó Estados Unidos con la bomba atómica lanzada sobre Japón. Cuando la Unión Soviética también consiguió desarrollar la bomba atómica, comenzó la carrera armamentística nuclear, pero también se produjo una situación de disuasión. Y ninguno hasta hoy ha utilizado la bomba atómica con fines bélicos desde la destrucción de Hiroshima y Nagasaki.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 muy cara quedaría a quien la poseyera, la posibilidad de conquistar el mundo. ¿Qué ha cambiado en tu vida desde que Adonis te habla? Le preguntan a Jorge. Siento más miedo de Dios, dice. Siempre lo he tenido, pero ahora aún más, aún más. Soy más intransigente con mis debilidades humanas y las de mis hermanos, ahora que he conocido a un Padre Divino que es una generosidad total, como Cristo que te da la vida y todo. Así que no solo te perdona y acepta tus límites, sino que si le sirves y le das uno, Él está dispuesto a pagarte con diez pero el que le das no se lo debes dar a medias, sino que se lo debes dar con todo tu ser, porque si tú te equivocas, te distraes, desobedeces, eres superficial, no te concentras, no estás determinado o seguro de que ese uno viene de él, que ese es él que te dará toda la fuerza, él se volverá intolerante y te dará a sufrir. Esto es lo que ha cambiado. Si es que ha cambiado en algo, Con Cristo es lo mismo. Cristo es la certeza de que Dios existe. Para, Cristo, para mí, Cristo es aún más cierto que Dios mismo, porque yo no veo a Dios, mientras que a Jesús sí. Jesús me hace comprender y me da las señales y las pruebas de que ese es el Padre y que debo escucharle. De ahí mi frase revolucionaria. No hay Dios sin Cristo, mientras que Cristo también puede existir sin Dios. La presencia del Padre ha fortalecido mi visión de Cristo. Me ha dado más fe en Cristo, más fidelidad y más reconocimiento. La tentación más monstruosa y satánica, que para mí es la mayor y más terrible patraña que no merece perdón, es decir que Cristo se equivocó y que Dios lo castigó por ello. La idea de que Dios es superior a Cristo y que Cristo fue su profeta, pero tuvo una debilidad, Debe caer definitivamente. El conocimiento, la conexión con el Padre me hizo dar cuenta de que Cristo es lo más alto de todo. En la perfección. Es Dios hecho hombre que a pesar de ser un hombre, con sus sufrimientos y privado al final del poder divino que Dios le había dado. En y Jesús era un joven de 30 años que tenía miedo de ir a la cruz. Demuestra que a pesar de ser hombre vence la muerte. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? ha fortalecido mi fe en Cristo. Así que cuando Cristo dijo, yo y el Padre somos uno, me di cuenta definitivamente que no hay adoniesis, no hay Jesús, no hay nada sin Cristo. Cristo se manifiesta con muchos rostros y uno de ellos es el Padre. Es como si Jesús se mostrara que Él mismo es la Trinidad. Obviamente las entidades que la componen son diferentes y tienen personalidades diferentes, pero Cristo es la Trinidad. Lo es todo. El Padre es el Dios del Antiguo Testamento, que me explicó la verdadera naturaleza de Dios. En la Biblia encontramos a Adonai, Dios del Espíritu, y a Jehová, o Yahvé, Dios de la materia, el Dios belicista, el que también invitaba a matar. Era una herramienta para hacer selección también en los judíos. Es Dios que permitió esto, al igual que permite que Satanás siga existiendo hoy en día. Pero esto no significa que debemos elegir seguirle. Yo no soy amigo del Dios Jehová que temina a los niños, pero soy amigo del Padre Adonai, el cual ha permitido la presencia de Jehová para hacer la selección. Yo soy siervo y amigo de Adonai, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es mi Dios, es el Dios de Jesús, el Dios que abre el Mar Rojo, que da a Moisés el poder de vencer al faraón, el Dios que destruye Sodoma y Gomorra, el Dios que pide a Noé que haga el arca y salve a los pobres sin dejar entrar a los corruptos. Adonai es el Dios justo. ¿Qué cosa ha cambiado en mí desde que Él apareció entre nosotros? El hecho que cada vez más descubro que él es un Dios justo. ¿Qué? La justicia es un valor que tengo desde la infancia. Sin embargo, cuanto más descubro la esencia de su justicia, más miserable me siento. La tentación que puede hacer aflorar en mí el ego de pensar que cuanto más veo a Dios, más hablo con Él y más justo o bueno soy, como les ocurrió a otros profetas que cayeron en la tentación y resbalaron. Retrocede en mí porque cuanto más veo a Dios, más miserable me siento y quiero esconderme porque conozco mis imperfecciones y sé de mis debilidades. Sé que mis flaquezas son reales y que las mira con ojos de fuego, esperando castigarme, pero sucede esto. Me tolera porque le soy fiel, porque sabe que por encima de todo está la verdad y que soy capaz de ir incluso contra mí mismo. Contra mi hijo, contra mi mujer, contra ti y contra mi propia vida, por decir la verdad. Él sabe que si tengo que decir la verdad y al hacerlo puedo perder todo, dinero, vida, salud, lo hago. Por eso tolera mis debilidades, porque sabe que no tengo miedo de decir la verdad. Tengo miedo de mis pecados, tengo miedo de desobedecer, tengo miedo de decepcionarlo. Porque soy un hombre, aunque tenga señales y tenga una gran experiencia cósmica, si quieres, pero sigo siendo un hombre y no soy un dios como él. Así que tengo miedo de defraudarlo a estas dudas o vacilaciones. en las torrela porque sabe, y esto se lo digo con certeza, que puedo caer. Que soy un hombre débil, que puedo resfalar, pero en una cosa nunca caeré. Siempre diré la verdad y me matarán por la verdad. Esto, este dios lo aprecia. Sabe que no encuentra muchos servidores. Hombres que tengan el coraje de decir la verdad como yo. Esto no es un alarde, sino un hecho. Ustedes saben que lo hago y la misión que llevo a cabo. Él no busca personas santas. Su hijo y su santa madre las tienen, y son muchas. Dios tiene la tarea de buscar personas que digan la verdad sin miedo, quizás débiles, que se arrastren pero que la digan. Yo soy uno de esos. Soy uno que grita la verdad a todo pulmón. Yo he realizado esto. Dios busca la fidelidad de nosotros. Cristo busca, ante todo, la fidelidad. Es obvio que Dios desea la fidelidad. Pero la novedad que he encontrado en esta relación con el Padre Eterno es que Él busca servidores que digan la verdad sin peros y que sean agradecidos. Soy una persona agradecida, como tú sabes. Si tú me has dado amor, dinero o un abrazo, te daré, te estaré agradecido de por vida. Y te lo demostraré. Eso es otra cosa que Dios quiere. Ya es noble que ejerza la gratitud con los hombres. Pero Él la quiere hacia Él. Podemos demostrarle gratitud sirviéndole. Porque no es que Dios necesite poder. Sino que necesita que le agradezcas sirviéndole a pesar de ti y sin peros. A mí Dios ya me ha dado todo. Ahora soy yo quien debe dárselo todo. A pesar de haberme dado todo, Él me sigue dando cada vez que se lo pido. Aquí está la parte crítica de Dios. Él me sigue dando más. Él siempre me ha compasido con todo. Quizás alguno que no he conocido bien, por el cual he pedido alguna oración, haya muerto. Lo reconozco. Pero las personas que quiero y por las que he pedido curaciones, Él. Siempre me ha complacido. La gratitud es mutua. Yo no tengo el poder de curar. Solo él puede hacerlo. A él le gusta entonces esta relación franca que tengo con él. Le hablo como un hijo que habla al padre. Y a él le gusta esta franqueza y valentía con la que le hablo. Directamente. Pero con respeto. Esta es la relación que quiero con él. Una relación directa y franca. Y cuando me ordena hacer algo que no me gusta, lo hago incluso sin que él me lo explique. En realidad me lo explica con su generosidad. Por supuesto no siempre entiendo todo lo que me dice y no siempre estoy de acuerdo, pero un verdadero soldado debe obedecer a su comandante, aunque no esté de acuerdo y aunque no lo entienda, si confía en él. Una de las cosas que él ama de mí es que confío. Por eso también les digo que confíen. Incluso cuando él me hace sufrir, confío. Igual que cuando ustedes también sufren cosas que él les pide. Confío porque lo he experimentado en mi propia piel. Cuando mi confianza flaqueaba, más me hundía en los problemas económicos o familiares. Y no me llegaba a nada. Mi familia me preguntaba por qué pasaba todo esto. Y yo siempre respondía, porque no tenemos fe. El Señor ve que no confío en Él. En realidad yo confiaba igual, pero era una prueba para ellos. Cuando vio que nosotros confiábamos ciegamente, me llegó mil, mil veces más como yo, como Job. Dios me ayuda incluso cuando sangra. Y no Cristo, que quiere que yo sangre. Es el Padre quien me da una mano. Mi misión es esta. Me gustaría que estas señales desaparezcan. Y sin embargo hay quien dice que soy un exhibicionista con estigmas. Si estas señales desaparezcan, desaparecieran, perdón, sería feliz, pero no me echo atrás respecto a tener estas señales. Después de 10.000 y más sanguinaciones, ya no puedo más. No quiero tener más estas señales porque es durísimo. Le pregunto a Dios qué prueba necesita todavía porque le sirvo, pero entiendo ¿Para qué los estigmas? Y veo que tengo que llevarlos. Y así está bien. No hay problema. Me manejo. Siempre organizo mi vida. Nada me detiene. Ni siquiera la muerte. Por eso tienen miedo. Ni siquiera ante la muerte me detengo. No retrocedo. Si Cristo me diera más estigmas, los tomaría. No los rechazaría. No los rechazaría. Está claro que por dentro preferiría no llevarlos porque me duelen. Y estoy muy cansado. Ya no quiero mostrar mis señales públicamente porque me molesta el exhibicionismo de los estigmas. Porque lo que tengo en el cuerpo ha sido fotografiado y filmado miles de veces. Sin embargo, si el Señor me lo pide, lo hago. Como hace dos navidades delante de 500 personas, pero me cuesta mucho pero sé bien lo que significan estas señales. Para todos los que les digo estas cosas, yo incluido, la señal es el escudo que nos hace ganar. Si un día dejara de tenerlas, no cambiaría nada, pero significaría que tendríamos que empezar a arreglárnoslas. Significaría que seguiría recibiendo mensajes, pero que la presencia de Cristo ya no estaría allí. Así que al final es mejor que tenga esta señal. Les estoy diciendo la verdad. Lucho, pero siempre quiero que se haga la voluntad del Padre. Sé que los estigmas son nuestro escudo que mata al maligno. Por eso me los dio la Virgen. Ahora sangro menos. Y por eso tengo menos sufrimiento, pero el cuerpo sangra por otras razones. Y por eso los estigmas... Son devastadores, pero sigo adelante. Wow, llegaron preguntas de nuestros auditores. Vamos a ir con las preguntas. Ya estamos aquí. Finalmente comenzará el fin del mundo o de la humanidad tal igual como la conocemos, al dispararse armas nucleares en Medio Oriente, Irán, Israel, pregunta Doretti. Elena arriba. Es lógico pensarlo, ¿no es cierto? Este tema lo hemos hablado muchas veces, mi querida auditora. Pero.. Yo sé que está Israel pensando en lanzar armas nucleares. Lo tengo sumamente claro. Porque teniendo armas nucleares, que Irán no tiene, porque no las tiene todavía, a pesar de que las, si las quisiera las podría tener rápido, pero... Aquí es donde interviene el cielo. Nosotros hemos dicho muchas veces, a pesar de que los auditores a veces piensan que el cielo, que Dios no hace nada, eh, en este momento no, no están dadas las condiciones para lanzar una bomba nuclear. O sea, nunca están dadas las condiciones. Pero Dios necesita, por su infinita misericordia, que muchas personas tengan la posibilidad de salvarse. Para eso necesitamos la intervención del cielo. Y después que intervenga el cielo, muchas personas se van a poder salvar. Y ahí Dios nos dejará libres y no va a impedir que se lancen bombas nucleares. y que el hombre cometa su locura y pague lo que tiene que pagar el hombre con su propia mano pero en este momento los seres extraterrestres van a impedir el uso de las armas nucleares creo yo y ellos tienen una tecnología muchísimo superior a la nuestra así que Ellos desactivan todos los sistemas ¿no? y, y punto. ¿no? Y no, no se pueden lanzar armas nucleares. Esa es una posibilidad muy, muy cierta. Yo me inclino por esa idea. Esos son los, la, Esa es la idea que tengo yo. Que no se pueden todavía... El cielo va a impedir que se lancen armas nucleares todavía. Porque si se lanzan bombas nucleares... La destrucción de la humanidad es inminente. ¿Por qué no se va a lanzar una? No se va a lanzar una. Aquí hay dos bloques que tienen bombas nucleares. Y si Israel lanza una bomba contra Irán, a lo mejor China o a lo mejor Rusia lanzan una contra Israel. ¿Se fija? O más de una. Y también pueden lanzar bombas contra los países de Europa. Entonces, no va a ser una. Porque hay muchos países que tienen bombas nucleares. Y están llenos de odio y de belicosidad. Entonces, tu pregunta es sumamente lógica. Pero yo personalmente creo que no se van a lanzar bombas nucleares hasta que no haya inter la intervención divina. Cuando se produzca la intervención divina, ahí sí que Dios nos va a dejar libres para cometer las atrocidades que queramos. Y bueno, y paguemos lo que estamos, paguemos nuestras culpas, Voy a revisar la pregunta por si acaso, si me quedó alguna cosa en el tintero, ¿ya? Finalmente, comenzará el fin del mundo o de la humanidad, tal igual como la conocemos, al dispararse armas nucleares en Medio Oriente, Irán, Israel, pregunta Doretti. Mira, fin del mundo no va a haber, va a haber fin de la civilización como la conocemos eso sí que tú lo mencionaste estoy de acuerdo, pero fin del mundo no va a haber porque el planeta será protegido por estos seres así que eh, no va a haber fin del mundo eso es lo que te puedo decir pero muy atingente la pregunta creo yo muy muy aceptada ¿quién tiene la razón? ¿israel o irán? ¿de dónde en este conflicto? ¿Y por qué si el Dios de Israel es el Dios de la humanidad, entre comillas? Por... No, mi querido. El Dios de Israel no es el Dios de la humanidad. El Dios de Israel, Israel es el Dios de la materia. Ya ve, una instrumentalización del demonio. Eh, ellos tienen en Israel, extractaron... ...de la Biblia, del Antiguo Testamento... ...manipulado la Torá... ...que son los cinco primeros capítulos del, del Antiguo Testamento. De ahí sacaron una desvirtuación peor aún... ...de la Torá, que es el Talmud. Que a, les permite la violación de los niños. ¿Cómo va a ser el Dios de Israel ese? ¿Se fijan? El, el Dios del, de la humanidad no es el Dios de, de Israel. El, el, ellos tienen su propio Dios... Ellos mataron a Jesucristo, los mismos. Son los fariseos de hace dos mil años, los que están ahora en el Estado de Israel. El Estado fraudulamente, fraudulentamente eh, llamado Israel. Entonces... Ese no es el Dios de la humanidad. El Tanaj, que es el libro sagrado de, de los judíos, el Tanaj, que no es otra cosa que el Antiguo Testamento solamente completo. La Torá, que son los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. El Talmud, que es la desvirtuación de la Torá para hacerla mucho más virulenta y terrible. Son todos manipulados por estos demonios que son los fariseos. Veamos qué más se nos quedó en tu pregunta, mi querido auditor. ¿Por qué arrasa pueblo entero? José Luis Ramírez, por... Ven arriba, ¿quién tiene la razón? ¿Israel o Irán? ¿De dónde viene este conflicto? ¿De dónde viene este conflicto? Este conflicto, mi querido auditor, se genera por el interés de Israel en tener el gran Israel y de Estados Unidos, su aliado eh, indisoluble, por tener, apropiarse del petróleo de esos países. Ya tienen el petróleo de Irak, el petróleo de Libia y el petróleo de Siria. Y también de otro, de un país árabe que se llama Sudán. Y entonces, de, africano, perdón. Pero que está ahí al lado de, de los países árabes. Y, y le falta Irán. Irán es el único que, país que tiene el poder para impedir que Israel lleve a cabo su propósito del gran Israel. El gran Israel es un, supuestamente, basado en el, en el Antiguo Testamento, manipulado por ellos, donde Dios les daría, como tierra prometida, desde el Nilo hasta el Éufrates. El Nilo en Egipto hasta el Éufrates, en Irak. ¿Te puedes imaginar entonces el territorio que, que abarcarían? ¿Cómo les va a dar ese regalo Dios cuando ellos traicionaron a Dios? Es más, si no fuera por Jesús no estaríamos acá. Eh, ¿Cómo les iba a dar ese regalo? O es sea, absurdo. Son manipulaciones de, de los escritos sagrados que ellos hacen. Los rabinos, los escribas, los fariseos, todos esos manipularon los escritos sagrados a su antojo. Entonces, ¿quién tiene la razón? Israel, que agrede sin mediar nada, que ha matado eh, líderes iraníes en, en En un consulado en Siria, en la embajada de Irán, es en Siria, Israel que ataca eh, sin mediar nada, en forma unilateral, Irán o Irán que avisa a la ONU que se ha sido atacado y se va a defender haciendo, eh, haciendo uso del derecho a, a la defensa de su soberanía de acuerdo a ciertos artículos de la ONU. La respuesta la tienes tú misma. Vamos con otra pregunta. ¿Por qué un conflicto a tantos miles de kilómetros nos puede afectar? Bueno, las razones de por qué ese conflicto a tantos miles de kilómetros nos puede afectar es muy simple. La estábamos describiendo delante el presidente Milei fue a ofrecer Argentina a Israel si le están destruyendo el Israel de allá, ¿a dónde se van a venir cuando la posibilidad de, de tener el pueblo el Estado de Israel la primera opción era Palestina y la segunda era Argentina esos eran los planes que estaban eh, hace 100 años atrás, se hablaba de esas posibilidades entonces ellos perfectamente se van a venir o se pueden venir a Argentina y también a Chile. De hecho, hay muchos judíos en la Patagonia, mis queridos autores. Entonces, sí nos va a afectar porque nos podemos transformar en Palestina. ¿Te gustaría ser Palestina, mi querido auditor? No creo, ¿no? Entonces, sí nos puede afectar. Y este, este mundo globalizado, todo lo que pasa en el mundo a, a 15.000 kilómetros de acá nos afecta. Así que... Eh, Tenemos que preocuparnos, querido, y tenemos que saber. Tenemos que ser personas no podemos ser ignorantes. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, la importancia de no ser ignorante, la importancia de la educación? Para que ustedes sepan, el año 1960, Singapur Singapur, un país que no tiene recursos, un país pequeño, tenía un PIB Per cápita, o sea, un, un producto interno bruto por habitante, ingresos por habitante, para que me entiendan, que era un décimo del que tenía Chile el año 60. Hoy día, Singapur, sin recursos, invirtió en educación y Singapur tiene 20 veces un PIB más grande que el nuestro. Entonces, por habitante. ¿Qué hicieron? Educación. Es la mejor inversión que se puede hacer. Acá cada día estamos más ignorantes, cada día nos dan una educación más mala, cada día nos, nos, nos tienen ahí transformados en zombies. Entonces así nos va a pasar cualquier cosa, nos van a aplastar como quieren, Pueden hacer lo que queramos con nosotros porque somos ignorantes. En Europa, por ejemplo, la, la gente se está revelando mucho porque no son ignorantes. Son mucho más cultos que nosotros. Entonces la gente de la calle, la gente común y corriente, sabe lo que está pasando y se revela. Se está empezando a revelar en forma muy potente y muy fuerte. Y están haciendo valer en muchas cosas. Sus derechos, de alguna manera, han, en Francia y en Alemania, han habido multitudinarias movilizaciones que han servido para torcer un poquito la mano al gobierno. Entonces, acá no nos movilizamos en nada porque, porque no entendemos nada y somos ignorantes. Entonces, la, esa es la importancia del conocimiento, de la educación. Vamos con otra pregunta. Pato González, interesante tu programa. ¿Qué dicen estos seres que están conectados con los extraterrestres? ¿Habrá destrucción o no de la humanidad? ¿Comenzará ya la... Tras Habrá destrucción de la humanidad? Es la pregunta concreta, ¿no? yo creo que sí la destrucción de acuerdo a lo que dicen los seres porque yo no soy nadie eh, de acuerdo a cómo se están dando las cosas cómo está por un lado la locura de los gobernantes es cuestión de mirar las cosas que dicen por ejemplo mi querido auditor yo creo que tú, tú vas a estar de acuerdo conmigo. No me cabe ninguna duda. Te voy a leer un, unos titulares de noticias de hoy día. Y tú me vas a, a responder tú mismo la pregunta. Te vas a dar la respuesta a tus preguntas. Vi ese titular y, y, y lo encontré, pero ya... Realmente aterrador el mundo que estamos viviendo. Fox News dice, Estados Unidos traslada más aviones de combate a Oriente Medio. O sea, ¿qué significa eso? Usted lo sabe. Trump dice, sabemos exactamente dónde se esconde el líder supremo de Irán. Es un blanco fácil. O sea, te estás diciendo un presidente de Estados Unidos que va o que quiere o que va a intentar o que puede matar al líder iraní, al líder supremo. Y exige rendición incondicional el presidente de Estados Unidos a Irán. Irán que va, va ganando esta guerra, entre comillas, eh, eh, le exige rendición incondicional. ¿Se dan cuenta la clase de líderes que tenemos? Con ese tipo de líderes, eh, ¿A dónde podemos llegar? Y, y, y, el, y un pueblo indiferente y apático, como la mayoría de la humanidad, ¿a dónde podemos llegar? Absolutamente a la autodestrucción. Porque nosotros las estamos generando. ¿Qué puede esperar? Imagínate qué pasaría si llegan a matar al, al líder supremo de Irán. ¿Te puedes imaginar lo que ya pasaría cuando eh, Irán es una teocracia? O sea, es un, él es un líder eh, espiritual más que un gobierno. Está por sobre el presidente eh, iraní en este caso siempre. Y, y es como un casi como un dios para ellos. Entonces... Eh, Y lo quieren matar, te fijas, y lo dicen, lo dicen públicamente. Es que es una cosa que no... Entonces, ahí te doy la respuesta. La respuesta es que tú tienes la respuesta después de haber escuchado ese tipo de cosas. Esos titulares. Ese es el mundo que estamos viviendo. Gente enferma nos, nos, nos conduce, gente enferma. Gente enferma que dice ese tipo de cosas. Quien te enferma que mira para otro lado cuando le conviene. Quien te enferma que no condena lo que tiene que condenar y se corrompe fácilmente y acata cuando le conviene. No tienen ética de ningún tipo. Entonces vamos absolutamente al abismo, a la autodestrucción, no me cabe ninguna duda. Absolutamente... Sí, ya sea por las armas nucleares o, inclino más, por las fuerzas de la naturaleza que, que se van a desencadenar para evitar una guerra nuclear. Esa es mi respuesta a mi querido auditor. vamos con otra pregunta Verónica es verdad que Apocalipsis se va a cumplir tal y cual como estaba predicho escrito hace miles de años atrás y que tiene que ver esto con las visiones del apóstol Juan Verónica efectivamente mi querida Verónica El Apocalipsis o Libro de las Revelaciones, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, eh, dictado por Jesucristo a Juan. Así como están las cosas, se va a cumplir al pie de la letra. Sí, es lo que te puedo decir. Eh, por todo lo que hemos estado conversando aquí, por todo lo que hemos dicho, todo indica que se va a cumplir. Al pie de la letra. Muchas de las cosas ya se visualizan. La destrucción de la Babilonia, que es el Vaticano, eh, es inminente. El Papa recién se manifestó aunque en forma tibia, preocupado por el inminente peligro de una guerra nuclear. Ahora más que nunca, dijo el Papa. Eh, es una autoridad, que y lo diga él, evidentemente que tiene mayor importancia que lo diga cualquiera, ¿cierto? Eh, pero todas las cosas que están en el apocalipsis se han ido cumpliendo. Por ejemplo, el, el río Éufrates Se está secando. Está relativamente seco. Ha, ha, ha florecido agua en el desierto, en Arabia. Cosas que no, no, no, no tienen explicación. No tienen lógica. Ningún científico puede dar una razón valedera para eso y todas esas cosas se están cumpliendo la marca de la bestia ya está el chip desarrollado hay varias empresas que lo tienen y algunos países ya lo están aplicando aunque en forma voluntaria no obligatoria pero ya lo están usando Entonces, todas las cosas que podamos analizar una por una se están cumpliendo. Tú y hemos tenido pandemia, tenemos la fuerza de la naturaleza que están actuando y que serán y actuarán mucho más fuerte. Eh, han habido granizos inmensos que salen descritos en el Apocalipsis. Han habido aguas que se han teñido de rojo y que no tienen ningún sentido porque le echan la culpa a las algas. Y cómo un río va a llenarse de algas cuando el, el río corre el agua. Las algas pueden manifestarse en, en alguna forma en aguas estancadas, pero en un río, en un río corriendo, es imposible. En el mar, mucho menos. <ríe> Entonces, las, son señales que se están mostrando. Y que nosotros, los seres humanos, le hacemos vista gorda, hacemos como que, como que no las vemos. ¿Por qué? Porque es más cómodo, porque nos da miedo. Porque nos da miedo a todos, nos da miedo que llegue ese momento. Porque todo será desconocido para nosotros. Todas las cosas que viviremos serán nuevas para nosotros. No las hemos vivido nunca. Y todo lo nuevo nos asusta. Siempre nos asusta. <coughs> lo único que no nos asusta, lo nuevo, y no nos asusta, es por ejemplo cuando, cuando somos jóvenes, nos enamoramos y entonces escogemos un camino con una pareja, no importa lo que pase, es tan grande nuestro amor que nos lanzamos a una vida nueva. Dejamos la vida que teníamos y nos lanzamos a una vida nueva. No sabemos a lo que vamos, porque en realidad no lo sabemos, pero nos lanzamos. ¿Cierto? ¿Por qué les digo eso? Porque así... Tenemos que enfrentar lo que viene. Es la única forma. Con fe, lanzándonos a una vida nueva, buscando el camino espiritual, que es la única cosa que nos va a llevar a poder enfrentar esto. Yo sé que no me creen. Nunca les pedimos que nos crean, pero es importantísimo esto. Porque a todos, cual más cual menos, nos da miedo todo esto. Y, y entonces hay que auto autoconvencerse de que la única forma es el camino espiritual. Estoy convencido 100% de que es eso. Pero entonces para abordar el camino espiritual tenemos que enamorarnos del conocimiento espiritual, de la vida espiritual y lanzarnos, así como nos lanzamos cuando nos enamoramos, de una pareja, nos lanzamos a la vida espiritual. Y así podemos, sin miedo, ir para adelante. O si tenemos un poquito de miedo, pero nos decidimos, nos decidimos en forma firme a ir para adelante. Porque no hay otra alternativa. En algún momento ustedes se van a convencer de eso. Yo sé que ahora no, pero en algún momento ustedes se van a convencer de que no hay otro camino. Parece que hay una pregunta que, que me la salte, A ver, permiso. ¿Tercera guerra mundial? Guerra? ¿Comenzará ya la Tercera Guerra Mundial? Esa. Esa pregunta no la, me la había saltado. Bueno, la Tercera Guerra Mundial, mi querido auditor, está... Comenzó. Ya. Está absolutamente marcada, está absolutamente delimitada. Los bandos están delineados. Irán no está solo. Israel no está solo. Israel está con Estados Unidos, y mencionamos a Francia, a Inglaterra y Alemania, al lado de Israel, sin contar con otros países. Irán no está solo. Corea le ofreció armamento. Rusia y China le ofreció apoyo. Entonces, eh, no solo sistemas antimisiles, sino apoyo satelital. Públicamente lo hicieron. Entonces, no está solo. Ahora, si entran otros países, si entrar a Estados Unidos derechamente a la guerra, lo que no creo, eh, ahí sin lugar a duda que entrarían en otros países. Y China lo veo muy, muy decidido, tanto más que Rusia. Entonces, eso es lo que te puedo decir, querido auditor, respecto de tu pregunta. Parece que nos queda una pregunta más. Vamos a ir con la última pregunta. Parece que nos queda otra más. Es verdad que al al llegar a finalizar, al finalizar, la finalización de la raza humana va a aparecer una mano invisible, la mano de Jesús, y va a evitar que se disparen armas nucleares. ¿Qué dice Giorgio Buen ¿Qué te puedo decir? Estábamos diciendo eso ya. Eh, el cielo en su misericordia. Si se, si se lanzan las bombas nucleares, que es lo que quieren las élites que están promoviendo esto, lo que quieren que están detrás del anticristo eh, ellos quieren que haya una guerra nuclear de hecho los globalistas eh, cuando estaba el gobierno de Biden y empezó empezó la operación militar especial el año 22 en Ucrania cuando Rusia invadió a Ucrania, pero fue un ataque preventivo, porque todas las cosas salieron a la luz después. Nosotros supimos por los mensajes del cielo, pero Putin, no es que sea Putin un, un santo, ni mucho menos, pero Putin atacó a Ucrania para impedir una guerra nuclear. Porque otro... otro presidente a lo mejor habría respondido lo que estaba, a lo que estaba haciendo Occidente en Ucrania que estaban implementando vasos lanzadores misilísticos cerca de la frontera con Rusia en Ucrania eh, imagínense que Rusia pone lanzadores de misiles en México en la frontera contra Estados Unidos ¿qué hace Estados Unidos? dígame usted mi querido auditor de Puerto Montt ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Además de poner lanzadores de misiles, pone justo pegado a la frontera laboratorios, laboratorios eh, de, eh, biológicos para producir enfermedades, especialmente contra la, la raza eh, la raza rusa, que son los... ¿Cómo se llama la raza rusa? Ah, no si me tengo la me punta de la lengua. Eslavos. Contra los eslavos, que son eh, la raza rusa y los, los yugoslavos también contra los eslavos, eh, supuestamente alguna genética distinta y querían, después de hacer todo eso, ¿qué habría hecho Estados Unidos si Rusia le pone todas esas cosas en la frontera? ¿Se ha puesto a pensar eso, mis queridos auditores? Entonces, Biden y su equipo querían una guerra nuclear porque... Biden obedece al, a los globalistas, y los globalistas están con el anticristo. O sea, el interés es la destrucción del mayor número de gente, porque toda la gente que muere en este momento se va a la perdición. Hasta que no haya una intervención del cielo. Una intervención del cielo que va a haber antes del fin, para evitar que nos perdamos todos en la infinita misericordia de Dios que va a ser la intervención del cielo, será la iluminación de las conciencias. Todo el mundo, los creyentes y no creyentes, van a tener una relación, un encuentro, un, un encuentro con Dios, de alguna manera. Eh, van a sentir a Dios y después van a sentir su ausencia, y ahí se van a dar cuenta el vacío que significa vivir sin Dios. Nosotros no sabemos el vacío que significa no tener a Dios dentro nuestro. Un vacío que produce una desesperación tan grande que las personas se vuelven casi locas. Entonces Dios nos va a ser sacado de nuestro interior por un rato. Ahí vamos a ver lo que es vivir sin Dios. Y de alguna manera... Eh, Nosotros nos vamos a ver como realmente somos y no como creemos que somos. Entonces nos vamos a ver como Dios nos ve y no como nos vemos nosotros, que es nuestra visión limitada. Todo eso va a hacer que muchas personas tengan la posibilidad de salvarse. Y entonces esa es la intervención divina, que no es del fin. Al fin la intervención divina va a ser para juzgar a la humanidad. Después de este examen de nivelación o examen en borrador que, que nos va a hacer Dios como un juicio en borrador, porque nos va, nos va a mover tal como somos y lo que veamos que no estamos muy bien, vamos a tratar de mejorar para poder salvarnos. Entonces, eh, ahí sí que tendremos esa intervención divina, pero no al final. La intervención del final va a ser el juicio, el juicio definitivo. Después de eso no hay más. No hay posibilidad de arrepentimiento cuando, en, la segunda, en la intervención final. O nos arrepentimos en esta intervención que va a venir, o ya simplemente no tenemos, no, nuestro destino está sellado. Entonces... En el fondo, esta primera intervención es como un, un verdadero juicio, porque si nos convertimos, nos podemos salvar. Si no nos convertimos, nos vamos a la perdición. Entonces, es la separación del trigo y la cizaña. Las ovejas de los cabritos, tantas veces mencionado en el Evangelio. Eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor. Y vamos a hacer una última revisión a la pregunta para ver si se me quedó algo atrás, porque a veces se nos queda algún concepto que está en la pregunta que nos lo omitimos. Ricardo de Puerto Montt, es verdad que al al llegar a finalizar, al finalizar, la finalización de la raza humana, va a aparecer una mano invisible, la mano de Jesús, y va a habitar. ...que se disparen armas nucleares? Claro, efectivamente, eh, en este momento ya se está evitando el uso de armas nucleares. En este tiempo, desde el año 2022 a la fecha, no, no tienes que creerme, yo te lo digo porque sé que es verdad... ¿no? ...pero no te pido que me creas. Los extraterrestres han impedido dos, vez, dos lanzamientos de misiles nucleares desde Estados Unidos entonces y ahora seguramente eh, si Israel quiere lanzar una bomba nuclear a Irán también le va a ser impedido por las razones que estamos conversando mi querido auditor eso es lo que te puedo decir así que eso es una respuesta para nuestros amigos que dicen ¿por qué Dios no hace nada Dios siempre está ahí. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. No, no visualizamos las cosas como son realmente. Mira, me acaba de llegar una noticia solamente para comentarla. El padre de todas las bombas, la opción de Trump para Irán si la diplomacia fracasa. Una noticia, pero de último minuto. La bomba GBU-57 se erige como una de las armas más formidables del arsenal militar estadounidense. El arma tiene una longitud de 6,2 metros y pesa 13,600 kilos con una ojiva de 2,600 kilos. Esto es para. Esa es una, una bomba especial para búnker. Para todo su potencial armamentístico, Irán lo tiene a 100 metros de profundidad. Esta bomba sirve para eso, para destruir búnkeres. Y se, se manda en un bombardero especial y es todo una, una cosa. Pero te das cuenta, es, esa es la, la locura de este mundo. Es y realmente muy poco esperanzador todo este tipo de cosas, porque este tipo de noticias son las que nos dicen hacia dónde vamos. Los titulares cuando tú pescas 10 titulares te das cuenta hacia dónde va el mundo. Es categórico. Lamentable. Pero esto significa que las cosas van a cambiar muy pronto. Porque esta guerra, ¿te imaginas tú que, que Israel se va a quedar sumiso? ¿Te imaginas tú que Irán, después de ser atacada, se va a quedar sin contestar? No me imagino yo eso. Entonces, eh, esto solamente va a seguir aumentando. Siempre que hemos hablado de la guerra decimos lo mismo. Y se ha ido dando, no porque seamos genios, ni mucho menos. Es una cosa natural del comportamiento humano. Lo ponemos como, como ejemplo. Siempre pusimos como ejemplo, por ejemplo, cuando cuando dos personas se ponen a pelear eh, y un, a una le llega un combo fuerte que le molesta, que le duele va con más virulencia y más rabia y se, en busca del, del rival hasta que le, le logra colocar un, un golpe fuerte y, y, y, el, y la otra la contraparte hace lo mismo entonces finalmente ¿en qué termina? ¿en qué se, se matan? Buscan la forma de matarse, ya sea con lo que tengan a mano, pero buscan eso. Eso no va a parar. Esto es lo mismo, porque quienes están detrás de la guerra son seres humanos. Gente enferma en este caso, humanos enfermos que están llenos de locura. La locura del árbol. Esa es la presencia del demonio en los hombres. El demonio actúa así. Si ustedes ven actuar a este tipo de líderes, es muy difícil no ver al demonio. ¿Por qué creen la gente que a veces preguntan? ¿Es que acaso este es el anticristo o aquello es el anticristo? No, ninguno de ellos son el anticristo, pero todos están gobernados por el mal, sin lugar a duda. Bueno, mis queridos auditores, Les damos las gracias por acompañarnos una vez más, les damos las gracias por sus preguntas y los esperamos eh, en principio el próximo domingo a, a la hora habitual del programa. Muchas gracias y buenas noches.